Algunas partes de la sociedad van haciendo sus menesteres y para hablar de idas y de venidas hoy la tenemos a Silvia González nuevamente en la siesta que no fue. Buenas, buenas y bienvenidas Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así que me vas a dejar aburrida la siesta. No, bueno, unos días. Son una semana, una semana y dos días nada más para eh, entrar bien. el chasis al taller, Silvia, nada más. Es una... está bien, si no, está no bien. pasamos la verificación técnica. Está bien, me parece bárbaro. Silvia, ¿qué viene pasando en los últimos días que hablamos este, periódicamente de avances y retrocesos? Y desde hace un tiempo este, se habla de una línea telefónica como la 147, todo un avance en tratar sí. de reparar las consecuencias de los siniestros viales. ¿Y qué está pasando en el territorio? ¿Querés contarnos? Sí, la verdad que, bueno, encima me agarraste acá manejando porque estamos, estamos, estoy yendo acá Con esto de la tecnología nueva, el MET, Zoom y todas estas historias, este, bueno, estoy yendo a la casa de una de nuestras madres para conectarnos vía MET. En este momento a las 5 de la tarde tenemos una comunicación con la Junta Nacional de Transporte que se ha creado en el ámbito del Ministerio de Transporte, una junta eh, nueva que va a investigar y va a ayudar a investigar los siniestros viales en la República Argentina. Eh, para nosotros... Este, sumamente importante esto hoy vamos a tomar conocimiento de, de qué se trata, pero lo más importante de todo es que en esta, en esta reunión me van a acompañar este, todos los concejales de Tuay Mirá este, que, Bueno, un honor y agradezco eh, porque bueno, anoche estuvimos reunidos en, en, en Tuay por el tema de la avenida Perón, han pasado muchas cosas, estaba hablando de la línea 149, que también es otro logro muy importante que que hemos hecho, que es, el, es un, tener un teléfono de tres cifras para llamar cuando tenemos un siniestro vial en cualquier lugar del país y cualquier. En, que va a ser atendido a las 24 horas. O sea que muchos. Varios temas, diríamos. Sí, sí, sí, pero además el, el, la tratativa de llegar a una visión conjunta de parte de ambos municipios, en este caso de, de Santa Rosa y Tuay, también se viene dando. Este, así que estuviste sí, reunida con los concejales y las concejalas de Tuay y hoy van a participar contigo de un Zoom. Yo pensaba que era el relanzamiento de la, de la Red Federal de Asistencia, Silvia. No. No, no, no. Uh, lo, de, lo del 149, primero, es un gran logro. Que eso, eso el doctor Cariñano, eh, cuando se hizo un Zoom el este viernes, con el Ministerio de, Justi el Ministerio de Seguridad, eh, él, estaba también el Poder eh, Judicial, estaba el doctor Casenave, que se encarga, se encarga como fiscal de los, de los hechos de tránsito, Nosotros hicimos un, un Zoom este, con Nación, ¿no? con el Ministerio de Seguridad. Ahí el doctor Cariñano le dio la primicia a la Pampa del lanzamiento del 149, que bueno, recién se hizo en los medios nacionales el domingo, pero ya el viernes a nosotros nos, nos confirmó esto, y que es este, la red federal que funciona en la agencia hace más de un año y medio con un 0800. Pero ¿qué pasa? Los 0800 son muy difíciles de recordar. Sí, y además eh, este, eh, en, en el apuro tener la cifra simplificada en tres dígitos está, siempre es, funcionó, bueno, digamos. Eh, es claro. ¿Y qué pasa? Eh, nunca eh, hay un problema en la Com, en la com que no hay, no hay números de tres cifras. Bueno, fue todo fue hace más de un año que se venía buscando. Entonces, ¿qué, de, qué se decidió? utilizar el 149, que es un, un, digamos, un número de tres cifras que está desde cuando nosotros logramos la ley de víctimas, viste uh -huh. nosotros logramos la ley de víctimas en el año 2017. En el año 2018, más o menos, se reglamentó y se hizo, se creó el Cenavit, que es el centro de atención a las víctimas de delitos. Y se puso un número que era el 149. Que no, eh, o sea, que atendía delitos... ¿De qué atiende? Delitos de trata, de robos, de extorsión, de, bueno, delitos así complejos, pero ahora va a tener un, un número que es el 2, si vos tenés problemas de tránsito, te comunicás este, al, a, a esta red que está en la Agencia Nacional de Seguridad vial Muy bien, muy bien, ahí está. Y te sirve para cualquier cosa. A ver, eh, de, no, no tiene que ser un hecho de tránsito fatal, te puede pasar cualquier tipo de hecho y vos ya vas ahí y te asesoran. Te asesoran a nivel de decir, bueno, te, o tenés que ir a hacer la denuncia, o tenés que hacer esto, o ten, te van diciendo qué hacer. Si te ocurre algo grave, tenés asesoramiento psicológico también. Y yo les digo, o sea, por ahí la gente no sabe, pero es sumamente importante esto. A nosotros... Este año, al el otro verano, hubo muchos pampeanos que perdieron la vida en siniestros viales fuera del país, fuera de la provincia. Y traer sus cuerpos a la Pampa, yo no, no te puedo explicar lo complicado que es. Eh, al tener esto, es como que hay, va a haber a, como, como que todo esto se va a aligerar, ¿no? ¿Cómo? Porque hay un referente en cada provincia. Eh, va a brindar vos... herramientas y, y muchos datos también, Silvia, ¿no? Claro, pero más que nada te va a ayudar, o sea, a nosotros nos han ayudado siempre. Yo debo decir y debo reconocer que a pesar de que la Pampa no adhirió, eh, nos han ayudado siempre. Eh, lo que, bueno, lo que yo realmente esperaría es que en corto tiempo la Pampa diera, ¿no? Muy bien. Eh, porque nos daría ma mayor garantías y mayor tranquilidad. Muy bien. Y vos seguís, venís siguiendo las conversaciones entre legisladores de Allá y de Toay, este, digo, sobre la, la posibilidad de llegar a, a normativas con, de manera conjunta y que fuera solo paquete de, eh, legal el que volviera al tránsito en la avenida Perón. Silvia, ¿cómo lo ves? ¿O has escuchado algo? Anoche estuvimos más de dos horas, ¿eh? <risa> porque, bueno, eh, había, una, eh, había una, una unidad de criterios y que después no resultó ser tal, una postura que había un par de concejales que no, no estaban muy de acuerdo, y en realidad uno a veces seguía por lo que escuchás, pero bueno, eh, ayer pudiendo hablar con ellos personalmente, este, poder cada uno exponer eh, nuestros pareceres, Este, ...considero que tienen razón en muchas cosas... ...y creo que ellos también entendieron eh, en nuestro reclamo, ¿no? O sea, nosotros lo que les pedíamos, por favor, que... ...para nosotros es muy importante que bajen la velocidad... ...es muy importante que se baje la velocidad... Este, ...porque nosotros siempre le decimos... ...a más velocidad, más muerte... ...y eso es lo que se los intentamos explicar... Eh, ...desde forma científica, desde forma eh, técnica que no es un capricho, que, eh, que 10 kilómetros que para, para muchos es nada, eh, en los hechos de tránsito es la vida y la muerte, eh, y bueno, y tratar de, de hablar muchos temas, pero lo que pasa es que lo que ellos también plantean es muy coherente y es muy eh, importante, porque ellos están diciendo que meramente los van a reducir a eso y hay un montón de cosas de la avenida Perón que hay que tratar de que no se tratan y que no se les está dando una explicación coherente o qué plan de acción hay sobre eso, qué, qué hablan ellos, de las colectoras, de la semofarización, de un montón de cosas. Entonces, o sea, no es un planteo netamente caprichoso de los concejales de no querer adherir. Eh, hay cosas atrás que hay que que escucharlas, creo, ¿no? Y bueno, y hoy, ¿qué, qué, qué vamos a hacer con esto? Eh, este organismo es un organismo que nosotros lo hemos pedido durante mucho tiempo. Es un organismo que estudia la siniestralidad, está lleno de especialistas que estudian la siniestralidad vial y te pueden dar consejos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo qué quiero hoy, eh, que este consejo, que esta, esta junta que se va a presentar, presentar la problemática de, de, de Tuay, presentar la problemática de la avenida Perón y ver si ellos nos pueden brindar un consejo, cómo mejorar la seguridad, qué se puede hacer, porque yo te cuento Juan, cuando uno, cuando uno quiere hacer un análisis de terreno en lo que es el tema vial, hay solamente empresas privadas y las empresas privadas que cobran... Eh, para venirte a hacer un estudio. Sí, o para una consulta, Silvia. Tal cual. Eh, bueno, fortuna. Estamos, estamos o sea, hablando fortunas. de mucha plata, tal cual. Estamos tal cual. hablando de mucho dinero. Este pedido, en este pedido, los familiares de víctimas lo veníamos haciendo hace años. Lo veníamos haciendo hace años a todos los, a, a, digamos, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al Ministerio de Transporte. Nunca nos, nunca nos dieron, nunca nos hicieron caso. Nunca, bueno. Nunca hubo una decisión política de armar un equipo de sabios o de personas que supieran sobre esto y que asesoren eh, puntualmente a, a regiones o lugares que pidan un consejo. Bueno, eh, se armó, se hizo, es súper reciente, se creó hace menos de un mes y medio y bueno, y hoy formalmente, en realidad esta era una reunión donde ellos iban a presentar al colectivo de víctimas del país, ¿no?, Y yo aproveché y pedí permiso para ver si podíamos, al margen de que ellos nos cuenten sus funciones, integrar a los concejales de, de, de Tuay eh, para que podamos plantearle, por ejemplo, esta problemática que tenemos. Porque la avenida Perón, no nos olvidemos, es la avenida que lamentablemente tiene el mayor número de muertes eh, en en la provincia de La Paz. En nuestro ¿no? territorio, claro. En Sil nuestro territorio, Silvia, te, ¿no? te vemos ahora entonces metiendo cuña ahí y agilizando un poco la agenda de nuestros legisladores y legisladoras. Va a estar muy bueno seguir paso a paso el, el, el avance de, este, de esta temática y te invitamos ya prácticamente sos de la casa Silvio, así que vas a ser una panelista de la siesta que nos fue porque es un tema súper, súper importante y queremos seguirlo sobre todo por esta, por esta cuestión que estabas marcando al final este, con la cantidad de víctimas y cada vez que hablamos con vos recordamos que el dolor no es solamente por las personas que pierden la vida sino por tanto que modifican la de las familias que quedan como dolientes. Te invito, Silvia, a que dentro de poco sigamos Dale. hablando del tema, ¿sí? Bueno, ojalá, yo estoy muy, con muchas este, expectativas, ojalá que esta gente, ojalá que esto eh, sirva, qué sé yo. Eh, como le dije anoche a los concejales, este, vamos a todos, vamos a ser primerizos con esto, porque, bueno, es, eh, es nuestra, la primera vez que los vamos a conocer y la primera vez que vamos a ver qué es, que es lo que se hace, pero bueno, lo que yo siempre rescato es que es increíble y, es, y está buenísimo que finalmente se nos estén escuchando y se estén generando estos espacios. no Muy bien, muy bien por vos y por Estrellas amarillas y por todas esas voluntades que lo están consiguiendo, Silvia, porque de eso también depende de que seamos una sociedad un poco mejor. Gracias por hoy, eh. Gracias, un abrazo enorme, nos vemos. Abrazo ¿Cuál? Silvia González Adiós. de Estrellas Amarillas, este, contándonos los pormenores.